Así es, hemos acompañado, estamos acompañando、eh, este proyecto、eh, de autorización para la enajenación de, de estas tierras. Entendemos que se tratan de,、eh, de, de, de tierras de, ociosas para、eh, estar destinadas a bienes de capital con una utilidad、eh, este, para, eh, para el municipio que se va a v e、eh, r repercutido en、eh, este beneficio en las vecinas y los vecinos de Vietnam. s í estamos solicitando en el transcurso desde hoy hasta dentro de los 15 días, bueno, ya se fijó la, la segunda vuelta para el 19 de septiembre en esta sesión. Así que para el 19 tener、eh, todos los informes que se fueron pidiendo, fundamentalmente en labor parlamentaria, que tienen、eh, que ver con la licitación pública, que tienen que ver también, hemos agregado en su momento、eh, dos artículos que, para que el Ejecutivo、eh, De, de, informe al Consejo Deliberante sobre eh, eh, los destinos de, de, del dinero que se va a recaudar. Nosotros también estamos、eh, solicitando que se aclare a qué bienes、eh, de capital se están refiriendo cuando se habla de bienes de capital, porque si bien está especificado que es para bienes de capital,、eh, no está、eh, lo suficientemente claro a qué bienes de capital se está refiriendo y también lo que estamos pidiendo es que. Está también este, a través de labor parlamentaria solicitado es la tasación, es decir,、eh, un, un valor de, de los bienes para que. Eh, más allá de, de que el valor al momento de la, la, la licitación,、eh, es decir, entre el momento de la aprobación de la norma y la licitación y el pago efectivo, esto eh, eh, se va a ver, digamos, atrasado, pero hacer una actualización correspondiente para que el precio se ajuste. e n t o n c e s s、sí, i r va a servir, a servir de base esa tasación para poder seguir avanzando, pero sí creemos necesario que hace falta. Bien, bueno, entonces、eh, ya tenemos fechas, lo acabas de decir, para el próximo 16, nos falta tanto, 19, perdón, nos falta tanto y justamente se van a tratar de, de trabajar todos estos temas, por supuesto, previos a lo que va a ser la sesión y ver cómo se va a continuar. Sí, también vamos a estar recibiendo a todas las vecinas y vecinos y a los colegios de profesionales involucrados en esta temática, que, lo, que, que se expresen o que vengan a solicitarlo este, formalmente al Consejo Deliberante, este, bueno, para que puedan hacer sus a p o r t e s Este, que crean convenientes, ¿no? Sí, para saber que es un poco la, la duda que había, justamente por lo menos es lo que nos eh, comentaba eh, Roberta hace un rato: de a dónde iba a parar también ese dinero, qué es lo que se iba a comprar, que es como bien vos acabas de decir, y qué es lo que pasaba con.、Eh, Esas tierras. Sí, con respecto a qué se va a realizar con el dinero, ya ha y incorporado un artículo que se hizo en comisión de gobierno. Yo no lo integro, pero nos invitaron a participar a todas y todos los concejales. Se solicitó en comisión de gobierno que agregar ese artículo para que este, se, se dé cuentas o se, se informe al Consejo deliberante, mejor dicho, sobre este, este accionar.、Eh, y después en parlamentaria、eh, está asumido el compromiso de seguir avanzando en el proyecto durante estos. 15 días, digamos, avanzando en el sentido de enriquecerlo o de analizarlo y debatirlo, ¿no? Muchísimas gracias, Vanessa. Seguiremos entonces al tanto de lo que sigue ocurriendo en las próximas semanas. Sí, lo que quiero agregar es que, como lo manifesté en sesión, este, en segunda vuelta nuestro voto va a ser afirmativo si este, se cumplen, por supuesto, con todos estos requisitos que, que estamos solicitando desde nuestro bloque y también que se han puesto de manifiesto tanto en la Comisión de Gobierno como en la parlamentaria.